de Daniel y Carlos Rottenberg. Bellas grandes, luminarias como Errol Flynn, Michelle Simona, Edward Con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere quiere la paz... Y aquí, aquí. Nueva semana de Yolki Palki. Saludamos a nuestro operador de los lunes, el traidor Benedetto. No que no fue a la Yolki Fiesta. ¿Por qué traidor? Sí, que habrá tenido que hacer. Mejor, siempre tiene algo claro. mejor. Sí, boludo, la podías poner en la Yolki Fiesta también. Claro. Tenemos un lugar reservado. Te guardamos el lugar. Estaba el champán... ¿Cómo se llama la cintita esa roja que te la abren cuando entra lo más selecto de lo más selecto? No sé la cintita. Bueno, estaba la cintita roja preparada sí, para está, Matías. Pero, el lugar no, que está ahí al lado del baño, tenés que observar. Ah, Las sí, velas, el... lo habrá hecho por velas, algo, con todo, lo habrá hecho por algo. Sí, porque sí. traiciona. Tenía el pelo igual. corto. ¿Tener bueno, pelo corto o aplastado no, por la gorra. Venía con una gorra por, para no cagarme de frío sí, la cabeza porque viste que sí. por la cabeza se pierde. Te la, queda la chistoso. Apertura. Nuestra ídola. Sí, no. Nuestra ídola. Muestra nuestra. Nuestra mayor ídola de todas. Eh, Hilton. Quién es? Sí. Sí, sí, soy, soy, un, bol bol soy un boludo. Sí, señor. Acertó Billy. Ah, yo quería errar. Era Paris Hilton. <risa> quería errar, te juro claro. que quería errar. Bueno, Pari Hilton es nuestra. Yo diría que era Johnny Choplin. No, Johnny Joplin no es. Bueno, Paris Hilton sacó un disco. Ah. Un disco que tuvo un primer tema, que salió un videoclip, claro, claro. medio reggae, sí. bastante ochentero, claro, verdad, lindo, no divertido, Diver empático, divertido porque está bueno y está ¿Qué se ahí pasa? en la playita. ¿Qué se pasa que está diciendo todas <risa> <esas> cosas? <risa> wow. El disco de debutó en el puesto 29 en los rankings de Inglaterra, muy, pero muy decente para ser una mina sí. que... Ni sí, nada. Nada, lo único que hace es estar buena y se ve que está muy bien. ¿Y? ¿Por qué se ve que agarra ¿Lo viste? Porque salió un video ahí que se están. Estaban asesinando. Pero que la no? estén asesinando no significa sí. que ella haga algo. Pero bien. sí, ella hace de todo. ¿Vos lo viste? Sí, está Pero, pero mostrámelo. es re famoso. Nunca no me de mostrar nada, Y vos. bueno. Siempre me mostrás videoclips de pista <ríe> copada, ¿sí? ¿No? nunca parí Hilton. Bueno, está bueno. En Inglaterra. No. Oh, no me voy a contar nada. En Inglaterra hay además. De Paris Hilton. Además de Paris Hilton, que Paris Hilton no tiene nada que ver con Inglaterra porque es americana. Ajá. Pero como es de la familia de los Hilton, tiene hoteles en todos lados y por eso anda para todos lados. Por eso se llama Paris Hilton. Parry Hilton es el Hilton de París. ¿sí? Claro, claro. ¿Sí? Claro. Ah, qué boludo que soy. <risa> Tokio Hilton. ¿no? Claro. Le pusieron Tokio? Bueno, en Inglaterra vive un.. Artista que es medio oh, que hace arte guerrilla esas cosas así esas intervenciones cosas pero todo muy ilegal siempre Fidel Castro se arte llama guerrillas de intervenciones <risa> en, en, en Islas. <risa> se llama Banksy ¿sí? Banksy alguna de las cosas que el tipo hace es por ejemplo se mete en los museos y cuelga sus ah, obras. Ah, esto me suena. Lo algo de no habías hablado en no, un no. Sí, en algún momento hablamos ah. de él. El tipo va, se mete en los museos y cuelga sus obras, les hace unos marquitos iguales a las obras de, de donde están los museos y va y la cuelga ahí. De colado, ¿no? Uh -huh. La pone y a ver cuánto tiempo y le saca fotos y después lo pone en su en su sitio. Después otra de las cosas que hizo, esto por encargo Eh, fue a la, a la muralla ante americano a la muralla esa que levantaron entre Israel y otra muralla ah, sí. esa que hay sí. una, muralla una muralla enorme grande. y se puso a pintar cosas como viendo del otro lado ah, así como si fueran ventanas viendo lo que pasa lindo. del otro lado sí es genial y bueno lo puede que ver hizo, eso? lo último que hizo sí pongan Banksy en el Google en el Google y les aparece y si no mañana ¿Cómo, se cómo meten ve larga a n k ese y Bank Banksi, sí. Bank, sí. sí. Y si no se mete mañana al blog, que ya va a estar actualizado ah. con esta información. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué es lo último que hizo Banksi? No no porque estaba ahora ah. Por un lado Paris Hilton, por el otro lado Banksi. Sí. Bueno, lo que hizo fue agarró 500 discos de parís Hilton, compró. ¿sí? Fue, no, no, no, no, no. Él fue y se metió en los negocios. Sí. Y cambió 500 discos de parís Hilton por sí. un disco ¿Cuándo, de. Él. ¿Cuándo lo van a detener? Fue abrió la cajita metió el disco de él, le sacó el librito y le metió un librito nuevo, ¿sí? El disco de él es un, un mix de 40 minutos. Él no es músico, ¿sí? Es un tipo que agarró el el cómo Fruity se loops. llama, el Fruity loops o alguno de esos programas para hacer bases y se hizo una base electrónica y canto Y no, no, no, no cantó. Le metió frasecitas de Paris Hilton en medio. Es como un remix Loco, de pero pero Hilton. de Paris Hilton, Sí, no. de 40 minutos, que debe ser insoportable, pero que el tipo lo hizo y lo dejó ahí. Entonces, 500 discos... ¿Esto dejó... está traqueado? ¿Cómo traqueado? No, no, no, es un tema de 40 minutos. Vamos a pasar un tema de 40 no, minutos. Vamos? No, obvio que no. no. <risa> Podría. Y, sí, para eso, tirar el lunes. Los lunes podemos empezar con mix de 40 <risa> minutos de Paris Hilton y demás. Bueno... El tema es que, además del disco, ¿no? que es su propio remix, le cambió la tapa. La tapa lo que hizo fue, agarró con el Photoshop la tapa original del disco, uh -huh. y retocó como para que se le vean las tetas a Barry Hilton. ¿sí? Mm. Entonces vos vas, agarras el disco y tenés, comparas un disco y otro, y en uno Tienes tiene el vestido bien puesto, y en el otro tiene el vestido como abierto así, Para los dos costados Y saliéndose las tetas Es un talento Sabe usar todos los programas del mundo Claro Y es re astuto parte Dejó 500 En un montón de lugares Se dieron cuenta Y están empezando a mandar a los empleados A, a rechequear uno por uno oh, qué que hizo A todos de... se vendieron unos cuantos ¿Sí? Obviamente porque hay gente que fue Y lo compró y se lo llevó ¿Y no, qué pasó? No nos dan de vuelta Nadie lo devolvió. Mm. Nadie se quejó, nadie lo devolvió. Qué raro. Y algunos, calculo que se han creído que es de verdad el disco de Paris en esos. otro no, otro habrán dicho, ¡oh! Edición especial, se le ven las tetas. Y se lo quedaron pensando que va a valer mucha plata. Cosa que seguramente Puede va ser. a valer mucha plata Puede ser. de acá a un tiempo. Lo que no sabemos es qué hizo Banksy con los discos originales, ¿sí? Si se los llevó... Es un ladrón si los dejó escondido por ahí es simplemente un artista guerrillero como quieran llamarlo Mirá, bueno. nuestro ídolo Banksy estamos relacionado con nuestra ídola Parejito lo que vamos a escuchar Hilton? no oh. es el tema de no, una banda brasilera que ah. se llama Cansé de ser sexy una de nuestras bandas preferidas del año de ah, Yolki y yo, yo vi un video el otro día exacto y escuchaste mía. un tema sí. en la Yolki fiesta sí. que tiene un tema que se llama Meet in Paris Hilton donde cuenta Cómo se le encontró una vez a Paris Hilton y Paris Hilton la trató para el culo porque es una cheta. Está, está, es, de, pero es lo que vende, Paris Hilton. No. Cansé de ser sexy meeting Paris Hilton para arrancar la semana de Shorkey Park. lo vamos a poner el... para está sacado está sacado el cualquier cosa operador cualquier cosa adelanta parado. los temas sí. claro ve un poco de rey y ya se manda de cabeza así te cagan las cosas ¿viste? el tío de las noticias hoy no viene para poquito. Ahí, el, el operador siempre hace la misma. Se equivoca y después, <ríe> eh, después jode con su error Claro. No, pero sí. para lo encubre. Sí, siempre hacen lo mismo. Son todos iguales. Remixada, remixada en vivo. Ya no sabés Gil. Gil. 428204 es el teléfono sholkipalkiarrobahoodmake.com, la dirección de correo electrónico. Sí, sí, lo Y es. la página web Billy, ¿cuál es? www, www, www punto eh, .com barra barra barra o barra barra barra barra claro está el blog y, y además pueden escuchar todos los programas viejos todos la noticia ¿Qué? que nos dejaron encargada para que digamos es que sí, eh, sí. No, en realidad no eh, ah. pero más o menos no, es no, que no. Elisandro eh, sigue luchando contra la burocracia rosarina le manda saludos al intendente a toda esa gente y tuvo problemas y nada Es eso, nada más. Ah, bien. Fuerza. Fight the power. Luchemos contra el poder. ¿Por qué? Si ¿Quieres que venga mañana a las 11 por, de la noche? ¿Por, por no, tenera, una no tener poder? ¿Cómo? No, no, no, no. Vos no tenés poder, por eso luchás contra el poder. luchas contra el poder? Pero porque no tenés poder. ¿De qué manera? ¿De guerrilla? la guerra de guerrilla. Hay que ponerle bomba. Y bueno, vamos a estar tratando estos y otros temas bueno, en no, el devenir. No tenemos a una nada. una nota vamos. con el ingeniero Luis Fernández que presentó un proyecto de ley ordenanza 2014 al municipio que busca justamente no esto. ¿Qué es esto? Que no le pasen estas cosas a Así. Ah, 2014 que es la ordenanza. Sí. ¿No existe ya esa? No. No, no. Bien. Van por la 2000. 13, listo, y Claro, obvio. El especial que tenemos preparado para esta semana. Preparamos un especial. Sí, ¿Y tiene Mojito? que ver. Preparaste. Claro, tiene y que bueno. ver con el reggae y con Radio llegó, llegó la hora de repartir méritos. Preparaste ¿Qué? un especial. Otro tributo más a Radio G. Oh. Esta vez de la gente de e-star All Stars, que son lo mismo que hicieron Dub Side of the Moon. No, Mati. Claro, claro que es el disco también. Medio reggae, medio Dub. En homenaje. ¿A quién? ¿A qué disco? Eh, a, al, al disco Vamos. negro de Nirvana. No, ¿cómo? Disco negro de Nirvana. No existe el disco negro de Nirvana. No que tiene una tapa negra. Sí, pero tiene nombre. Ay, ¿qué no se llama el Disco ¿Qué, No, qué, qué sí. poco copado. Insect? ¿No, insect? Bueno, bueno, uno de esos... Enter de Salman, Enter de Sandman. No, eso es Metallica. La es vos, Enter Sandman, no es Enter de Sandman. No, no me confundo uh, soy, soy, no soy un metalero de la segunda onda yo soy de, de, de ¿cómo se llama de, de new metal cuál es new metal eh, no Link I, linkin park Link, linkin park ya ¿Qué? Bueno, quinta sexta ola. ni uh, siquiera metalero me voy, ¿eh? voy, voy a pasar y un tal. tema de, de linkin park bueno te invito a pasarlo i put my trust in you put as far as i can go Termino el, eh, termino la parte Follow this only one thing you should know me ese tema. Y ahí entra el chinito rapearlo El video estaba bueno <tose> Y después viene el DJ haciendo <tose> Exacto Ese <tose> ¿Y <le> <tose> es <tose> un tema del Linkin Park versión Billy Bueno, pero el, el, la realidad sería ponerlo todo junto y sonando al mismo tiempo Claro y Es un tema Después lo mezclamos Y si Star Stars entonces son los que hacen este tributo a reggae a un disco de Radiohead. que es OK no con Peter. No claro. Es el un Dicontero disco tributado. Claro. Y con un montón de invitados. como por de lo del reggae. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar Paranoid Android. ¿Y el perico. Invitado a Christy Rock, no, no están no los pericos. ¿Qué es Perico? ¿Los Cafres? No. Pero es la banda. Es una banda llamada y se llama Star está stars. Los, los Tipitos. No, ¿quiénes son, son los Tipitos? El disco tipito. se llama Radio Dread. No en palidece, no en palidece. Salió hace poquito, no, no en palidece tampoco. Así oh. que vamos a escuchar, ahí está lo Star estar con Christy Rock haciendo Paranoid Android, el disco tributo a OK Computer. Oh, i disfruta la calidez que irradia Shonky Pali.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 si encontras una caja en la vereda no no no no no la toques se puede explotar y lo quiero ver yo y un mundo de canción yo y un mundo de canción yo y valky mundo de canción yo y valky mundo de canción yo Deportes sportes in giochi palchi bambasta il deporte in giochi palchi bambasta il deporte bambasta Buenas noches queridos amigos oyentes locutores radio, escuchas de todo el universo de deportivo de la radio que espera este momento, momento tras momento, fin de semana vivido se sabe, gastar la verdad y que tarda un montón de tiempo de llegar porque nosotros analizamos la cosa a tiempo, porque lo tomamos nuestra calva y tranquilidad, un vermoncito con mi querido amigo Jesús María Torres que lo saludamos, buenas noches Jesús María. Hola, ¿cómo anda Álvaro? Santo el tiempo. Disculpe por haberlo despertado, haberlo hecho, sacar de la modorla, pero no podíamos evitar no tener sus comentarios, Jesús María Torres. Espero que te fresco para darme presiones sobre tantas preguntas que tengo para hacerle, mi querido amigo. No, nada. Eh, estaba soñando con que ponía música en una fiesta y que un inspector venía y cortaba todo, pero no importa hemos quedado resentidos Jesús María Torres, se nos ha dado la posibilidad de hacer bailar a mucha gente DJ Billy Boca con eh, su queridísimo amigo Jesús María Torres con los cual se pasaron horas eligiendo los mejores temas, pero eso es otra historia de la cual hablaremos porque ya empieza nuestra parte deportiva, nuestra faceta que más nos gusta, lo que más sentimos lo que creemos que es verdad y lo que somos buenos para hacerlo por eso que estamos para contarles todo lo que pasó el resumen deportivo Jockey Balqui. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche El mejor equipo de profesionales En el mejor programa deportivo Está mal que nos digamos tantas cosas bonitas de nosotros Pero es así, no podemos evitar ser honestos y ser sinceros Por eso entonces, vamos con la primera actualización deportiva Más que el mal de la FIBA, el seleccionador de España Después de tantas frustraciones en la última década Al final, se dio el gusto al vencer contundentemente A Grecia por 70, 47 Se contaba por campeón mundial La selección argentina quedó cuarta al caer frente al equipo TREAM La gente está que arde Este miércoles pedí en tu kiosco, amigo, la construcción de las pirámides Todo sobre la expedición de Napoleón Y la reestructuración de la gira de Roger Waters Por los Países Bajos, no lo olvides Este miércoles en tu kiosco, pedílo gratis Junto con la furaceta deportiva Nos pasó el torneo de básquet, mi querido Jesús María Torres, vimos buen básquet, ¿qué vimos? La selección argentina es como dice ATC que dejó todo y la selección de fútbol no deja nada. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el básquet sí? ¿Por qué? qué pasó con Argentina? ¿Por qué salimos cuartos? Bueno, la verdad que se salió cuarto porque cerró el último tiro nada más. La argentina le jugó de igual a igual a España, que era el gran candidato a ganar el torneo. No la pudo invocar a lo último y después España fue un claro ganador. Creo que la Argentina jugó cumplió su objetivo principal que era salir entre los cuatro mejores. Creo que la diferencia entre los cuatro primeros y el resto es abrumador, así que está bien que haya llegado hasta ahí. ¿Argentina estuvo en el cuarto puesto que se mereció o Argentina estaba para un poco más? ¿O fue porque perdimos contra España por nuestra tolerancia o nuestro problema? ¿O fue porque España fue realmente superior a nosotros? Bueno, nuestro Argentina en un buen momento lo hubiese ganado. Eso es lo que quería decir. ¿Argentina en un buen momento lo hubiese ganado a España? No, bueno, tuvo para ganarle, fue solamente un punto, creo que esa fue la verdadera final. Descorremos que después España jugó con Grecia y lo pasó por encima, o sea, el único partido que France, que España la verdad sufrió para ganar fue contra la Argentina, después al los otros rivales le ganó con muchísima comodidad amistoso internacional organizado por quién sabe quién, el regreso del Coco, dirección técnica del seleccionado argentino, se inició ayer con una nítida goleada a Brasil por 3 a 0 en un partido amistoso que se jugó ante 59.032 personas en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. La metió con el mate, la metió con el mate, yerba Mate Vergueras en sus distintas presentaciones sábado 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del Suquía, yerba mate Fergueras con buen sabor a toda hora. Así es, vimos buen fútbol argentino, vimos el fútbol argentino, vimos los jugadores que querían ver la gente en la cancha, estaban todos en la cancha, estaban ahí, pero no sabían casar y jugar entre sí, me sido un desastre, Riquelme lo de siempre, ¿qué carajo le va a pasar al equipo argentino? ¿Vas una vez a algún equipo o solamente un montón de individuales que solo juegan mal o juegan bien donde deben jugar y donde les pagan? No, bueno, la verdad que lo... es una continuación, digamos, esto, este proceso de Basile, porque es con casi la misma base del proceso anterior, se ha cambiado muy poco, así que. Mientras no se haga un cambio profundo en el fútbol argentino van a seguir las derrotas, obviamente. Y el cambio profundo, mi querido Jesús María Torres, ¿de dónde viene? ¿Proviene la parte técnica, proviene de la conducción o proviene del espíritu de los jugadores que no es el que se supone que tiene que ser para enfrentar estos momentos y tener la pasión bien argentina y demostrar en la cancha que podemos ser mejores de lo que somos? No, no creo que el problema está en las inferiores, no hay buenos jugadores y también creo que se ha perdido la pasión por jugar también. Sí, sí soy Billy, antes que nada. Torneo doméstico. El equipo de Pipo Golosito, conocido como Rosario Central, cosechó un empate en un vibrante partido de fútbol-soccer que terminó 2 a 2. Yuves en opaco partido empató 0 a 0 con Argentina. Reguistería, rotissería del pollo a tiempo. Gran variedad de platos y hortalizas. Te preparamos el pedido mientras te quedás esperándolo en el hall de entrada, en tu coche o en tu casa si llamaste por teléfono. Justamente envíos a domicilio al 435-49847. Y el pollo a tiempo, tus mejores vacaciones. Un sabio mi querido Jesús María Torres solía decir en aquella época en que el bueno mueble reenrado en la televisión argentina decía el negro no puede, el negro no puede y esta vez sí pudo. Juan Chope la metió no solo una sino dos veces, el negro la pudo meter dos veces en un partido y no pudimos ganar. Central está maldito, Central no tiene buen juego, Central se descuida y no sabe mantener un resultado. Bueno sí, la verdad que obviamente demostró su mejor partido especialmente en la fase ofensiva pero desnudó algunos problemas defensivos que no puede solucionar. Y por el lado de Newell Boys bueno, en las dos primeras fechas los paraguayos se encargaron de la ofensiva, pero ya podríamos decir que los demás equipos se avivaron y se está quedando sin variantes, por lo que me parece que Pumpido va a tener que realizar algunos cambios para poder mejorar en esa fase del juego. ¿Pumpido es un técnico capaz de ser flexible o tenía solamente una sola buena idea y la acaba de utilizar y la acaban de descubrir y ya no tiene más ideas que solo esa buena idea que trajo alguna vez y que supo conseguir y estamos viendo la despedida de Pumpino del fútbol rosarino? No, no, creo que es un buen técnico y va a saber cambiar a tiempo. tennis US Open! ¡Ya no quedan argentinos en el torneo! ¡Nalbandián perdió un desafín por 6, 3, 7, 5, 2, 6, 3, 6 y 7, 6 en 3 horas y 52 minutos! ¡Y Gaudio cayó con del francés Margui Kugleglet por 6, 0, 4, 6, 4, 6, 6, 1 y 7, 6 en 3 horas y 18 minutos! ¡Ya no tache! ¡Es crache! ¡Fibrones Faber Castells! ¡En sus tradicionales paquetes por 6 y por 12! porque escribir es resistir, es perdurar y transcurrir, y honrar la vida, en sus órganos respiratorios. Y llegó el momento de hablar del tenis, la postura de que ningún latino pudo pasar la tercera ronda, el que más lejos fue llegó un chileno y nos quedamos sin los grandes, ya se acabó y en los rankings se está acabando la buena chance para los jugadores que van a terminar mal el año aparentemente. Sí, la verdad es que este no fue un buen año para el tenis argentino. Nos queda la Davis. Sí, obviamente queda la semifinal de la Copa Davis que es muy accesible habrá que ver qué nos toca en la final, si nos toca ir a Rusia o recibir a Estados Unidos, ¿eh? la primera opción parece ser la más la más viable, pero bueno, no venían jugando bien los argentinos, especialmente en Albanyan, que era la, la mayor esperanza en este torneo, así que esperemos que mejore para la semifinal de Copa Davis, que se va a jugar aquí en Buenos Aires contra Australia. ¡Ranking de clubes! Bede Sarf en el puesto número 17 continúa figurando como el mejor equipo de la Argentina en el ranking mundial de clubes que prepara la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS, con Zengüister Van de Alemania. Llegó el momento de cambiar el auto. Acérquese a nuestro showroom y rum, rum, rum, váyase en uno nuevo. 30 años de trayectoria marcan nuestra parábola. En Automotores, piense siempre en Justiniani y en presos. Estas mentiras que tiene el fútbol, las estadísticas que confunden a la gente, pero la realidad marca que el Barcelona está primero y que el tercer lugar hay un equipo de Brasil. ¿Es así? ¿Por qué miércoles Vélez es el mejor representativo? ¿Qué hizo tanto y qué sigue haciendo Vélez para mantenerse ahí arriba? ¿Es verdad que es el mejor equipo? Todo esto, ¿eh? Todo esto son muchas preguntas, pero Jesús María Torres seguro me orientará en las respuestas. Bueno, sí, la verdad es que estos rankings son de dudosa creación, no se sabe cómo se hacen. La verdad que que no, no le doy mucha importancia. Pero Vélez es un gran equipo, fue un gran epi equipo, o es mentira de las estadísticas, o no se merece lo que tiene. ¿Qué pasó? ¿Es la mano de Bianchi que todo el mundo le cae bien? No, bueno, fue el mejor equipo argentino en la Copa Libertadores, pero tampoco no para tanto. ¿Y hasta cuándo le va a quedar esta residualidad a Vélez? ¿Hasta cuándo tiene ese pie y ese plafón para sentirse el gran equipo, el quinto grande, el sexto grande, no sé qué mierda sea? Y los resultados, obviamente. ¡I'm your ¡Se retiró Andrea Agassi! Hoy murió a los 64 años el presidente de lindo Jacinto Facchetti. Un dirigente de la web dijo estar preocupado por las contrataciones de Carlos Tevez y Javier Macharano al web. Si está buscando un personaje o una caracterización, quizá yo pueda hacerlo. ¡Oh, Ojo. Oh. hola chicos! ¿Quién me robó mi pedazo de queso? Solo se ríen de mí. Siempre tengo que hacer de escoba, de palo, de estaca, de costilla. ¿Qué tal la de un mosquito trompetero? Bienvenidos al laboratorio del Doctor Gorroño. El, a ver, Jesús María Torres me queda una dos dudas con respecto o una falta de. No sé qué, hay algo que no me gustó en la actitud de Mascherano y TV, ¿viste? Estaban jugando ahí que el amor entre la torcida brasileña, qué sé yo, que Mascherano esto, que mascherano el otro, que Mascherano, me gusta decir Mascherano como Bilardo. ¿Qué miércoles pasó? Porque se fueron de la manito juntito? ¿Tiene algún sentido o es realmente un truco sucio para llevarse plata de todos lados y llegar al fútbol europeo de una buena deportiva como es lo que querían hacer? Y Sí, la verdad. Obviamente aguantaron mientras el Corinthians andaba bien y salieron campeones. Obviamente no pasaba nada, pero como ahora el equipo está último, está en zona de descenso y la cosa no viene bien, a la primera de cambio se tomaron el buque y y dejaron el equipo en Pampa y la vía así que no, pero, no no era muy no fue buena la actitud que tuvieron tanto Mascherano como TV. pero la torcida le tiene que meter una patada una bomba a sus familiares destruir todo es una falta de respeto por qué los brasileños se dejaron manosear tanto por eso nos recriminaron y nos metieron tres goles a lo mejor se vengaron de esa estúpida forma y te quedé con la última reflexión que su el torre se retiró un grande Andrea ha un seductor en las calles un seductor afuera se casó con una tenista estuvo con Shield, un grande un grande un grande de verdad no es así no sí un fenómeno la verdad Dentro y fuera de la cancha, la verdad que Agassi marcó una época, un estilo de juego y también para los tenistas dentro y fuera de la cancha la verdad que es uno de los más grandes y además el pelado siempre fue lindo, siempre me cayó esa meninita de nene bueno esa cosa que estoy pasando la bien pero sufro y gano los partidos y me juego por mi patria y amo a Estados Unidos de Norteamérica, soy de Las Vegas y me la reaguanto y lucho por mi país además de tener talento tengo garra y fuerza y por eso debía vencer o oh, maldito rival tenístico de la Rusia que, que estaba jugando contra un Ruso creo no, uh. un gracias Jesús María Torres. Tu precisión me pone muy mal en estos momentos. Saludamos a toda la gente que haya querido y le gusta escuchar de la verdad deportiva porque las cosas son así, porque la vida es deporte, el deporte es salud. El deporte es una especie de obra social que nos une a todos en un mundo maravilloso donde nos hace transpirar y hacer sentir que nuestros carnes y nuestros huesos están duros. Por eso un deporte nos hace sentir bien, nos hace descansar, nos hace gastar plata en eventos vanos que no nos llevan a ningún lado, porque invertimos en deporte y porque miramos deporte, por eso saludamos a Jesús. María Torres, gracias por haber estado, Jesús María. Chau, Gracias a todos, sigamos actualizándonos porque constantemente el resumen informativo de Georgie Park que aparece cuando menos los pedazos, es decir, todo el tiempo. The replacements haciendo you Ken know, Harley Wait. Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón oh, sí. <ríe> Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor Música para gordos, agarrame la chicha Una chicha Música para gordos, esto es música para gordos Música para gordos hermosos como yo Música para no, Hola, cómo están? Bien, bien, bien. bien. Cómo te quiero, mi amor, como te quiero Ay, ja, ja miento Y... Esta noche tengo más ganas De hacer los movimientos eh, Precisos Tengo ganas de mirarte a los ojos Y decirte todo lo que siento Sin decírtelo Con las palabras Ay, cómo me lo decís? Tengo solamente muchas ganas De poder... Que las palabras no sirvan de nada, que solamente el cuerpo demuestre el amor que siento por ti. Ay, mi amor, quiero tocarte. A procura da batida perfeita. Fim, fim, então vem, corre, a batida é minha. Chega primeiro. O ruim pecinha que Quer tudo por dinheiro? Solto na Babilônia. Lá no procura paz, perder o manual. E agora como faz? Sei, João e Maria, cheio de regalia. No conto do canal que fazia acontecia. Agora é artista, não se misturar com a Comigo no Faustão, desarrollo era na época. Adivalta pega, apartamento e paneta. Uma vida de bacana, seu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 What? ¡Epa! ¿Qué estamos hablando? ¡Nos vamos! ¡Chau, Billy! ¡Chau, Tincho! <risa> no, ¿Qué, qué? Nos despedimos hasta visto. mañana, ¿sí? Hasta mañana, esperemos que mañana la presencia de Lisandro Machain, que ya esté con nosotros, ya mudado, ya ha terminado todos sus trámites. Mañana seguramente vendrá Marcela, tendremos más japs y un montón de pelotudeces como siempre. Esta semana vamos a presentar un disco de una banda que se llama What Made Milwaukee Famous. What Made Milwaukee Famous haciendo Whistling with the the Machines. What Made Milwaukee Famous, ¿qué Para es lo que hizo lo famoso que a Milwaukee? ¿Sí? Ah, yo creí que era mi caminar. ¿Qué hizo famoso a Milwaukee? milwaukee, milwaukee no a Milwaukee, a, a, milwaukee. A, a milwaukee ¿Qué hizo famoso a Milwaukee? ¿Sabes? Eh, eh, el jazz tenés dos oportunidades, no, jazz no es eh, John No, es la cerveza, el disco se llama Train to Never Catch Up tratando de nunca estar al día o una cosa así y vamos a escuchar el tema que se llama exactamente igual Train to Never Catch Up What made Milwaukee famous? Cierra eh, Me corté ah, Hasta mañana